Muchas gracias a todos. Eh, la verdad que es un orgullo pertenecer a esta organización. Soy el único que quedó. Siempre tenía que agarrar uno. Eh, me banqué todo. Yo trabajo en la cooperativa, creo que fue uno de los pocos cooperativistas que tuvimos. Creo que éramos cuatro, junto con Fernando y dos compañeros más. Se venimos poniendo el pecho a toda la situación Hace dos meses que no nos pagamos La verdad que bueno Nos hacen el aguante ustedes la seguimos peleando Y bueno, alguna vez Uno de nosotros iba acá Así que gracias a todos Gracias por el aguante de verdad Y bueno, a seguir luchando